Sanadores del alma Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo sacral, yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma, comprometidos con tu ser. Sanadores del Alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del Alma. Búscanos en Facebook. aquí fue presentada ya con Sanadores del Alma, que estábamos charlando, charlando con Graciela sin Miranda sin parar, sin parar, es verdad. Bienvenida. Hace rato ya. Uy, llevamos 26 minutos. Hace rato que estamos hablando. Sí. Qué lindo, bueno, es que hace mucho que no te vemos. Mucho tiempo, pido disculpas por eso. Sí, Todo bien. mucho tiempo, pero No, pero bueno, es que es... vos me hiciste tomar conciencia. Pasó el tiempo y cuando quisimos acordar ya estamos a mitad de año en cualquier momento y no puede ser. La próxima vez sí. venimos con la sidra. Sí, sí, sí, sí. sí. <risa> Mira, Graciela, este, es que vos me, me hiciste tomar conciencia, porque me dijiste, yo estuve la última vez aquí el día de tu cumpleaños, tanto, dije sí, yo. Sí, pasó. Bueno, entonces Uy, nos pongamos sí. al día y empezamos a charlar. Y, y, y me dijiste en la charla en privado varias cosas que sé, que, que vos que estás en casa en este momento... Vas a entender porque te va a vibrar algo ahí, vas a decir, yo, yo soy la que se siente así, yo soy el que se siente así. Mucha gente comenta esto de, a ver, no darse, no tener el tiempo. No leen el mensaje, es que no sabemos darnos el tiempo de disfrutar. Enseguida Exactamente. viene... Exactamente. A ver, y esto va por vos, Cristi querida, perdón, porque lo voy a hacer público. Vos fuiste la última que lo dijiste anoche. Dije, ¿será que lo tengo que hablar, aire claro, una vez más? Dio, claro, y se dio entre nosotros la y charla porque... También. Eh, en varios factores. Eso sí. de que tenemos varios días sin sol que hace frío, que llegó invierno de golpe. Yo siempre les hago, el recom recomiendo, pero por sobre todas las cosas, escuchar al cuerpo y aquietarse y quedarse en su casa el tiempo que pueda sin sentir la culpa de estoy en un ocio terrible. Uh -huh. eh, es un trabajo para realizar es un trabajo sí. no es fácil no. es como meditar, es el mismo trabajo, no es espontáneo <risa> hay que hacer el tiempo yo siempre digo que cuando eh, empecé a transitar este camino eh, lo que más me costó es eh, sacar la culpa al ocio Porque vengo de familias italianas, claro, familias no. que trabajaban un montón, el trabajo de salud, abuelas <risa> que se levantaban a las 5 de la mañana, limpiar <risa> patios. Hay que estar haciendo vos, algo. Claro, <risa> eso del trabajo de salud y yo tengo ganas de estar enferma, no, no sirve eso. No, no, no. no. Yo tengo ganas de estar sana y disfrutar por momentos de estar viva. Claro. Disfrutar de estar viva Y de el, no correr por no, el reloj Claro, no tener tantas obligaciones No darme tantos tiempos innecesarios para cosas que valen la pena o no Pero entrar a disfrutar el interior sí, El interior sí. es... Eh, y eh, bueno, eh, siempre comento esto porque yo tengo en mi casa una maca paraguaya y me encanta estar, pero me costó muchísimo, uh -huh. porque mientras estaba en esa maca pensaba, tengo que cambiar este rinconcito del patio, tengo que sacar las hojas, <risa> tengo que limpiar, o sea, estaba en la maca mirando todo el todo alrededor, sin disfrutar ¿qué la maca, hacer? <risa> claro. Claro. sin disfrutar, Es un trabajo grandísimo Y lleva tiempo, ojo Lleva años Ojo, para vos que <ríe> sí. estás escuchando y decís Lleva años, ¿Sí? tratar de disfrutar No voy a hacer nada. nada Me voy a tomar dos horas o tres sin hacer nada O sea, o haciendo lo que me gusta Claro Nada más que lo que me gusta Yo digo mirando para adentro Exactamente Porque está, es, es eso, el hacer silencio Ojo, que ni siquiera, a ver, ¿querés ver televisión? Hacelo ¿Quieres poner música? Ponela Leer Leer un libro Claro, así sea a las 11 de la mañana Voy a leer una hora sí No importa O sea, si tengo ganas de hacerlo Lo voy a hacer Pero estamos muy para el afuera Sí, sí, sí Es un tema Espera. de afuera Todo es para afuera Que si todo no Todo es para lo que hice, se sí. vea Todo es para que se... O sea, no, no En realidad eh, Creo que cuando tomemos conciencia de... De lo bello que es disfrutar de hacer lo que quiero, lo que siento, es muy bonito. A mí me ha costado muchos años, ya Bien. te digo, y me sigue costando. Yo sigo luchando todos los días, por eso digo que es un trabajo. Es un trabajo, es sí. Es un trabajo, porque normalmente estamos en una carrera de cosas. Totalmente. Pero eh, en mi trabajo de meditar, en mi trabajo de aquietarme, he incluido estas ganas. Perfecto. Ahora le pongo ganas. Antes decía es una necesidad, hoy le pongo ganas. Y digo, no, lo voy a hacer. Y bueno, y como te decía, estos, eh, en estos días nublados donde tengo un amigo que dice hay que sacar el sol interior afuera uh -huh. y, y lucir, eh, en estos días más, uh -huh. más te invita a, a quietarte, quedarte, sí. a aquietarte, tomar unos mates, si podés estar con tus chicos, estar... Eh, a veces creo que por ahí corremos tanto que no disfrutamos de las pequeñas cosas eh, yo tengo un hogar en mi casa y me encanta encenderlo y estar, estar quieta ahí y estar mirando el fuego sí, sí. no estoy mirando porque, televisión y mirando el fuego pero, pero es bonito que lo <risa> sí, digas porque este, vos mencionaste la palabra culpa hay mucha gente que siente la culpa de que como me decía esta persona yo encender la radio y quedarme en la cama dice, me agarra la culpa porque de, ¿cómo voy a estar acá? disfruto un poquito y enseguida viene la mente todo lo que tengo que hacer en el día, entonces aparece la culpa. Eso se llama culpa, a ver. Lo veamos como es. Claro, Eso se llama culpa. Hay un patrón que nos pusieron que bueno eh, con este tema del trabajo de salud. Eh, yo mi abuela decía que el mate era para la gente ociosa. Que le, exacto. Estar. <risa> Así eh, que te imaginas. No. Eh, hay gente que le va a resultar que muy. quedaron muy grabadas. Muy grabadas. Muy familiares. Hay que sacarlas, claro. Sí. Y hay que sacarlas, pero sacarlas palabra, con amor. Sí. Lo mismo sacarlas con amor es, es esencial. Sí, eh, sí. Uno aprendió muchísimo de todos nuestros antepasados. Está. Gracias a Dios estuvieron en nuestra vida. Hoy día mejoré un poco el aprendizaje para cuidarme un poco más. Eh, pero ellos oh, nos enseñaron con amor todo lo que ellos sabían. Y bueno, era su manera de vivir. Totalmente. A ellos se los enseñaron así. Sí, o sea, sí, es, sí. Eh, es el patrón que ellos tenían. Así que... Hoy nos toca cambiarlo bueno, nosotros cambiarlo, cambiarlo claro <risa> Nosotros cambiarlo Yo, Bueno, pero se empieza de a poquito ¿Cómo hiciste vos? Se empieza de muy a poquito O sea, en no importa, 10 minutos arrancó hoy En realidad, claro En realidad uno tiene que tratar de ver No el tiempo, porque si ves el tiempo eh, Por ahí decís, no, no voy a llegar O si a las 6 de la tarde De 6 a 7 me desenchufo Por ahí no No. no lo haces, llegan las 6, llegan las 6 y 10 no lo haces, si te pones el horario a veces cuesta, lo que hay que poner es las ganas en el cerebro entonces mientras estás haciendo las cosas bueno, me voy a sentar un ratito Sí, sí, sí, sí. No importa el horario, porque cuando te pones el horario es otro horario más para cumplir. Sí, sí. Es otra presión. Sí, que hay que sacar. Siempre digo: si vas a poner más presiones a las personas que están muy estresadas, no, tengo que empezar a ir a un gimnasio. Es otro horario, es otra presión. Está bueno que lo hagan, pero tiene que ser de otra manera, sin el horario. Sin el porque horario. si agregamos más horario. A mí me pasó, si yo agregaba horario más, no, no tenía. Claro, Entonces, no. bueno, es ir desprendiéndose de a poquito. A mí el zen me ayudó muchísimo, porque uh -huh. el zen te obliga a estar cinco minutos quieta. Claro. Cinco minutos respirando. Uh -huh. Entonces, bueno, no necesitas el ambiente, la hora, la casa, en cualquier espacio puede ser. Claro. Entonces, si estaba en un espacio, por ejemplo, esperando entre turno y turno, yo me sentaba en ese espacio a respirar. Así se empieza de a poquito a, a quietarse. Sí, sí, sí. Y a lo mejor eh, en un tiempo fueron cinco minutos y después ya no fue respirar, sino no hacer nada, disfrutar, pasear, caminar, caminar una cuadra, uh -huh. caminar, ir, volver. O sea, eh, esas pequeñas cosas que hacen que no voy a caminar para bajar de peso. no. O sea, eh, el otro discurso ¿Me entendés? Sí, sí, sí, Incorporar totalmente. al discurso que tenemos Ese otro discurso Que es el discurso de la quietud ¿Cómo hago para estar bien? Para quietarme, para disfrutar de estar vivo yo les digo a mis pacientes en las respiraciones profundas la respiración tiene que ser entrando el aire agradeciendo pero enormemente a Dios el don de la vida enormemente, el aire es gratuito es lo que nos alimenta, es lo que nos mantiene en este lugar entonces entrar el aire agradeciendo retirarlo agradeciendo es otra entrada de aire en esos 3-4 minutitos que te tomes de entrar el aire agradeciendo, ya estás haciendo algo distinto. Sí, sí, sí. Total. Es algo distinto, porque a veces dicen, no tengo tiempo de estar una hora para meditar, o una, y no importa, pero eso es, es un, un ratito en el día que siempre haya un agujerito. Sí. Y se empieza por que ese Que por tiempo, ahí el agujerito lo, lo llenamos con un programa de televisión sí, a veces, ¿viste? Siempre sí, sí. hay un agujerito. Eh, pero el tiempo es esencial. Que veamos que siendo cortito vamos a poder cumplirlo para que no sea una mochila más. Y dejando fluir sería, porque en realidad si vos no te pones el horario y dejás en el día a día, que sea cuando tenga que ser, pero que sea. Claro. Es decir, fluir. fluyó a las 7 de la tarde, porque a las 7 de a la tarde te se ocupaste. Y no importa que sea esa hora y el tiempo que lo sientas. Exactamente. Es empezar a escuchar. Sí, porque por ahí, si te pones el horario todos los días, porque de tal hora a tal hora lo voy a hacer, es, es una presión. Sí, más. sí. Es una presión. Coincido. Más. Y bueno, y como dicen muchas señoras, la verdad que eh, me ha causado mucha gracia en este tiempo que todos opinamos lo mismo. No sé si será la gente de mi edad o qué. <risa> Pero todos estamos opinamos. Sí, estamos de acuerdo. Tenemos muchas ganas de estar eh, zapatillados en casa, abrigaditas y estar un rato eh, dándonos maña Bien, <ríe> dándonos maña. Así que bueno, yo felicito a las okay. personas que pueden hacerlo, felicito. Eh, es muy difícil, eh, en algunas charlas se hablaba de que el mundo pacífico que está por venir ya está, porque está dentro de las personas que deciden estar en un mundo pacífico. Que lo eligen, que lo, lo eligen. El día. No es que vamos a estar en otra tierra, en otro mundo, en otro planeta, en otro... Hoy lo tenemos, pero lo elegimos. Elegir estar en un mundo pacífico es una decisión grandísima. Sí, sí, sí. Es no me prendo con todas las cosas de afuera. Porque en realidad esto va más allá de una... A ver, eh, el no hacer nada, sino como vos decís, no me prendo en otra cosa que... Sea ajeno a mí. Viene y que de, no lo puedo solucionar menos. No depende de mí. Entonces, menos. ¿cómo? A <risa> menos ver. que menos. Este, hay gente que se hace. Yo lo he escuchado de, la, de las personas todo. mayores. te Ay, ponen programas sí. políticos y vos después. Este, Problema por todo. Sí. Te están bueno, arrabiando. Eh, conocemos o hemos leído algo de, de lo que trabaja la energía, metafísica, todo. Sabemos el poder del pensamiento. Sí. Si yo estoy viendo un programa y si yo todo el día discuto con personas por política, eso es lo que voy a recibir. Claro. No voy a recibir otra cosa más que discusiones, más que problemas. El pensamiento es una onda, que trans pero trasciende todos los límites. En realidad, cuando vos querés comprarte una remera, primero pensaste, voy a comprarme una remera y después fuiste y la compraste. Exacto. El pensamiento es una acción. Cuando descubramos que el pensamiento es una acción, la forma de pensar va a ser tan distinta, tan distinta. Vamos a pensar en positivo todo el tiempo. Porque vamos a pensar que vamos a poder salir. Sí, porque sí. vamos a pensar que voy a poder mejorar mi salud. Voy a pensar todas esas, todas las cosas que quiero, voy a pensar, si yo empiezo el día, hoy oh, el sol que no apareció otra vez, que día de no este día está horrible, ya está. Sí. Ya decretaste un día horrible. Tal cual. O en la nunca, cantidad de hojas que hay en la vez Exactamente. <risa> nunca comenzar el día o en el transcurso del día quejándose. Sí. La queja hace que vos recibas lo que diste. Más queja. Vos diste eso. No hay otra manera de recibir. Y ahí no entra, ay, lo que me mandó Dios, no, lo no, que yo creé. No, es lo, lo que creé. yo le di a Dios. Yo le dije, "No me diste el sol, mira el día terrible que me y bueno, es lo que me va a volver." ¿Qué nos ha pasado en el verano? Nos hemos quejado toda la vida del sol. Sí. Todo el verano nos hemos quejado de, ¿De la luz. Claro. <risa> <risa> Qué bueno ser Eso. conscientes de lo que decimos y lo que actuamos. Y la naturaleza por... actúa Como y nosotros? el poder de la palabra porque la se ha dicho en masa la negatividad que está teniendo todo el ser humano al menos eh, conocidos sí, no sé si sí. todo el planeta la negatividad que está teniendo todo el ser humano es lo que está provocando los grandes, las grandes catástrofes en la naturaleza sí. y bueno, si yo estoy sumamente negativa y al lado mío hay 100 personas negativas nada puede recibirse bueno Tal cual. nada cuando tomamos conciencia de eso ¿cómo hago para tener una conciencia positiva? agradecer claro. agradecer todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo y me siento a hacer ese análisis de conciencia que nos enseñaban cuando éramos chicos, pero para agradecer también lo malo sí, sí, porque sí. ahí aprendemos Y si me conecto y hago una conexión con lo que hemos hablado días atrás, ahí desde la conciencia de lo negativo, pedirle al arcángel Miguel que me proteja y no, no deje que ingrese en mí. Por y empezar a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Por a limpiar, supuesto, limpiar. pedir luz, pedir luz. luz todas las veces que estemos enojados. Ojo que yo me enojo también. Sí, Yo no soy todo, un ángel todos. para nada Yo sí. soy un ser humano transitando En nuestra tierra y aprendiendo, aprendiendo Nada más Pero cuando me enojo tomo conciencia Un poco más rápido de lo enojada que estoy Y trato de desenojarme Exacto Trato de no, no enredarme Más uh -huh. en ese enojo Lo veo Entonces, y veo que me muestra Exactamente, Exactamente Trato de salir más rápido Eso sí me ha pasado No es que no me enojo Salgo un poquitito más rápido. Eso ha sido un camino y una elección que uno toma. Totalmente. Siempre digo que el, los reikistas y las personas que deciden transitar eh, el camino de la energía, sea cual fuera la terapia, la terapia eh, sí. no importa cuál sea la terapia, pero sí es importante saber que uno de la energía puede aprender un montón. Desde el momento que uno transita ese camino, tiene que saber cómo mejorarse uno. Interiormente. Sí, sí, sí. Mejorar por todos los medios, interiormente. Yo todos los días trato de aprender algo nuevo en mí, no en libros. En mí. Exacto. <ríe> no es que esté sí. leyendo libros, libros y libros. Sí. No, no, no, no. Yo aprendo en mí todas las cosas mal que hago. Sí, sí, sí. Lo que hago mal, trato de mejorarlo. Desde qué bonito y qué maravilloso. Estamos haciendo conciencia y hay que ser consciente. Y el tiempo es hoy. Es hoy, no, no es. No, no nadie mañana, sabe si hoy. hay mañana, no sabemos. Es no, hoy. no sabemos, es hoy día. Y así tengamos, bueno, yo por mi edad, pero así tengamos 15 años, así tengan porque los chicos dicen, hoy tengo tanto para vivir. Y no, pero es hoy, es hoy el cambio es hoy mejorar, hay muchos jóvenes que quieren eh, aprender, que están en este sí, camino, sí, sí. y bueno, y es muy bueno, porque este camino claro, maravilloso, hermoso y este camino te enseña cómo mejorar como ser humano, sí. no es solo eh, o sea, a veces no es lo que se cree, yo por ahí cuando les digo, bueno hacer un curso de Reiki, no, yo no voy a dar Reiki porque no, no quiero dar Reiki no, no, eh, el Reiki es cómo mejorar como ser humano Cómo mejorar como persona. Es verdad. Eh, es trabajar el interior. Por hacerme autorriqui. ¿Sí? Tratar de ser un, un solo por hoy no te enojes. No o sea, te enojes tratar sí. de, de en lo poquitito y ser, ser agradecido por sobre todas las cosas. Ser Qué conectado está todo lo que hemos hablado desde el principio de este programa, que llegando a mediados de año, eh, si hacemos un balance, es lo que arrancó en el primer programa del 2016. ¿Por qué? Porque es tiempo de tomar conciencia. Y el sí, tiempo es estos hoy. Estos son los tiempos. Y borremos culpas. Y sintámonos plenos y felices. No hay culpa. Aparece la culpa, no te enojes con la culpa, dejala que se vaya. Agradecele porque se hace presente. Sí, sí, sí, porque en realidad, bueno, no, eh, es una enseñanza. Es que una uno enseñanza tiene para elegir para poder elegir así es que si este fin elegir. de semana se te presenta estar en pantuflas en cama y en... mirando películas leyendo escuchando música y bueno. hacelo y no te sientas mal sigue la El casa hay que limpiarla ya habrá momentos sí, ya habrá momentos sí basta de barrer hojas por un segundo sí y uno lo ve en la gente grande que sale a la vereda y quiere sacar porque se ve tan fea la vereda sí. y yo la miro y le digo se ve bonita tan bonita con las ojos amarilla en la vereda Ay, a mí me encanta me encanta, me encanta. Sí, es muy bonita, sí. Encanta. ¿Por qué te enojas con la hoja? No, no, y es muy bonito, y caminar en esas hojas es muy bonito. Díganle un chico, eh. Pero bueno, les sí, encanta el sonido sí. de las hojas secas. Sí, por supuesto. <risa> bueno, Graciela, de verdad que un placer que hayas dejado este mensaje en el aire, porque realmente creo que muchos de ustedes que están escuchando la radio en esta mañana, con el mate en la mano, quizás o con lo que tengan en mano y corriendo de un lado para el otro, se merecían escuchar esto. Hoy hay que tomarse el tiempo. Lo sentís ya, hacelo. Lo sentís más tarde, hacelo, pero descansá. No importa el bodrio que haya en la casa, siempre va tiempo? a haber. Siempre. siempre va a haber, nunca va a estar de todo limpio, nunca. Nunca va a estar todo completo, como para decir, bueno, ahora me toca a mí. No. Hoy Hay que mirar para hay adentro Hay que incluirse en sí. esa tarea que Ay, En verdad. ese trabajo hay que incluirse Exactamente, sí. tengo que estar presente Sí, sí, por supuesto Así es que te agradezco mucho por este no, mensaje Bueno, no, gracias a ustedes por la compañía Y también, y muy lindo, muy lindo charlar siempre con vos Muchas gracias Graciela Miranda, ella es reiquista, hace masajes además y si vos tenés ganas de conocerla, de solicitar un turno de vivenciar una sesión con ella en Sanadores del Alma también trabaja en su casa, tiene su propio espacio de luz eh, solicitas el turno, eh, si querés podemos decir tu número celular además del Bien, de sanadores. el número de Sanadores es 420-3538 ahí pueden solicitar turnos eh, eh, en este tiempo estoy haciendo un pack de masaje y reiki incluido el masaje trabaja la parte corporal, la parte de los músculos así que se trabaja cuerpo, mente y espíritu en la misma sesión el corporal se realiza con piedras calientes cuencos tibetanos que es un masaje vibracional y luego pasamos a reiki eh, el trabajo espiritual eh, se hace al final y bueno, una vez que saca la contractura de la espalda y el dolor, se disfruta bastante el rey de ese... Una, de esa hora, una, hora, una hora y cuarto más o menos. Bien, una hora y cuarto. Qué lindo, qué mimo. Y está en promoción, así, que, así sí, es que sí, pueden, en promoción. pueden solicitar al 420-35-38 de Sanadores del Alma. Este, y si te animas, decís tu celular también. Sí, por favor, 154-624-623. Bien, gracias. Y saludamos juntas a la nueva profe de yoga, no sé si vos ya la conocés porque se ha integrado sí, hace poquito. Sí, sí, la conozco. Una bienvenida hermosa. La verdad que es un grupo bellísimo el que está en Sanadores. Eh, mucha gente muy buena y espero que tengan muy todo. buena apertura. Sí, sí, sí. Bueno, todos hoy los está, éxitos. Hoy están cumpliendo años. María ah, José Rojo. Feliz cumple, María José. Me avisa el doc, un beso eh, y un abrazo de luz de todo el equipo de Sanadores. Que Un año hermoso que, se, que este año se le cumpla todo Espero que Exactamente. esté escuchando Y va a venir, me avisan el próximo sábado aquí Así es que ahí la vamos a conocer Y para la gente que estaba preguntando Y esperando yoga en Sanadores del Alma Averigüen al teléfono De Sanadores 420 35 38 Porque este, ya pueden reservar sí, su ella lugar está, ella está allá, muy bien muchísimas gracias de nuevo, bueno, mucha muchas luz gracias. y bello fin de semana, <ríe> Gracias que igualmente. se mejore de ese resfrío, a descansar sí, sí, resfrío <ríe> es muy valioso el gesto que tuviste de venir y estar aquí hoy porque ha venido un poco pachucha pero sí. este, eh, vale y te lo agradezco inmensamente eh, tenemos que saber, que yo veo las propagandas y no puedo creer que en las propagandas te digan 30 minutos se te va la gripe eh, tenemos que saber que el cuerpo se resfría es porque te dice eh, acostate un ratito, un rato, toma sí. calor mucho mimo, un tecito caliente con limón y quedate tranquila que ya y va relájate, que es la manera y uno dos días, no importa, son dos días atendiendo el cuerpo Sí. A, al auto cuántas veces lo llevamos sí. al mecánico nos lo, lo entregan a los diez minutos no. <risa> Esto generalmente es que no. no así que nuestro auto, si tiene que estar dos días en cama, por favor Dos y si días, tiene entonces. que estar más, también sí, sí. <risa> tiene que ser así esos 30 minutos y ya salgo de nuevo no. y bueno, no sé qué pasará después, <risa> es así, no hay que autoexigirse hay mucho refrío por eso de no verdad que mejorar. sí bueno, <risa> gracias como siempre gracias sanadores del alma